Tenemos el gusto de recibir una vez más a Jorge McFood, este profesor uruguayo, investigador, analista, escritor, residente en Estados Unidos, que cada tanto tiene la amabilidad de recibir a, a Radio Centenario para analizar la situación de Estados Unidos y temas internacionales. Jorge, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Marcelo y Hernán. Sí, el gusto es mío siempre. No sé qué diferencia estamos de, de horario eh, con la 8, parte de Estados Unidos que estás. Eh, en la costa este, 8.06, aquí. Ah, bien, bien, una una hora menos estás, entonces. Bueno. En noviembre eh, cambian, cambian. Exactamente. Jorge, quiso el destino que habiendo coordinado ayer conversar contigo hoy, horas después, se daba esta. Situación que ha conmocionado, no, a nivel internacional, del de asesinato de Charlie Kirk. Eh, hay medios titulares que ya hablan de que, bueno, ponen de vuelta sobre la mesa el tema de la violencia política en Estados Unidos. Eh, quizá es bueno empezar por por tu lectura de quién era él, no, y de qué de qué realidad de Estados Unidos habla un personaje como este. Sí, el, el destino oh, eh, ya ni casualidades. Porque sí. el año pasado, justo en septiembre del año pasado, estábamos en una charla pública con, <coughs> con Jill Stein y justo ese mismo día hubo uh, un tiroteo, una matanza en la high school, en una, en una secundaria en Georgia. Eh, hoy, no, ayer hubo otra, otro tiroteo en California, perdón, en Colorado, de en, en otra secundaria. Eh, entonces ya casi que algo... Previsible. La diferencia con, con este otro caso es que eh, tiene, todavía están buscando al responsable, que eso es un, un elemento de análisis muy interesante también. El, eh, cuando resp responsable, como en el caso del atentado contra Trump, eh, desaparece porque lo matan directamente, ya es muy semejante al hecho de que desaparece porque no lo agarran. Entonces, eso para mí, esa lectura. Pensando en otros casos de muchos años a, a lo largo de, de los años eh, me da que pensar de que es algo muy bien organizado eh, y además con un objetivo político. El objetivo político está en que supongamos o pensemos de que esta persona es bueno es conocida pero hubo cientos de otras oportunidades de, de matarlo. Eh, En, en la calle, en la vereda, en un auto, con un accidente automovilístico, etcétera, Hubo muchísimas oportunidades a lo largo de muchos años, si hubieran querido, pero no, tenían que hacerlo en un evento muy público, eh, eh, lo cual claramente, eh, la lectura es que eh, que lo hizo, quería de que esto trascendiera eh, públicamente. Ahora, el tercer punto, eh, que en estos casos siempre, y en otros casos siempre es importante considerar, es lo que decimos siempre cada vez que hay un hecho que es eh, una sospecha que es eh, organizado políticamente ah, que no es eh, esas matanzas eh, epidémicas que, que ocurren como te mencionaba recién en escuelas o porque hay un lobo solitario como le dicen que es, es, no, son muchos los lobos solitarios, son miles por año eh, cuando no es eso, sino que se trata de un evento fuertemente político organizado de una forma eh, ...para que tenga un impacto social y político... ...y además muy bien organizado... ...porque exactamente igual que como el atentado... ...de eh, contra Trump el año pasado... ...el, el, el, el, el, el que eh, disparó... ...estuvo en el techo de un edificio... ...bastante lejos de, del escenario... Eh, ...tuvo una gran precisión... ...que eso lo hace un experto... Eh, ...y además con armas muy muy sofisticadas... ...que ya eh, escribimos sobre esto el año pasado... super sofisticadas son ese tipo de armas que tienen precisión milimétrica eh, todo coincide para decir primero, esto no fue hecho por eh, un, un simple grupo sino por gente muy bien preparada, muy bien eh, financiada ah, y uno puede pensar bueno, ¿quiénes son tan bien financiados? Eh, todos sabemos que el, acá los expertos en, en complots eh, que luego llaman teorías conspirativas pero son conspiraciones reales A, eh, tenemos que pensar en las agencias eh, secretas, ya sea el de la CIA, del Mossad, o lo que sea. Y, y esas agencias de izquierda no tienen absolutamente nada, sino todo lo contrario, no nos engañemos. Entonces, la segunda, la tercera lectura, o no lectura, sino el tercer factor para la, la lectura general es una, creo que yo una considero una regla de oro. cuando tiene una motivación, o parece tener una motivación política, claramente, cuando está muy bien organizado, la pregunta que debemos hacernos siempre es ¿a quién beneficia claro. este evento? Ent y esa es, una, es la pregunta radical. Eh, ¿Beneficia a, a la izquierda, a los anticonservadores? Eh, ¿Beneficia a aquellos que, mm, por ejemplo, este, están luchando contra el genocidio en Gaza? No, exactamente lo contrario. De hecho, el mismo Kirk. Eh, Eh, mejor dicho, la, la, la plana de del gobierno israelí, salió a, a lamentarse eh, y a reconocer el valor de Kirk, etcétera, y al mismo tiempo, simultáneamente, salió a responsabilizar a los movimientos antisionistas o, an, o pro-palestinos. Es decir, todo eh, para mí cuadra perfectamente. El otro elemento es que no lo encuentran. ¿Cómo que si fuese una un amateur, lo hubieran, el, el FBI, la policía, lo hubieran encontrado? en el medio de una multitud? sube y baja un edificio que es muy difícil subir y bajar ese edificio, y nadie, nadie prácticamente lo pudo detener. Es, es una serie de imposibles que llevan a una probabilidad mínima, lo cual dice, de esto estuvo perfectamente organizado, tanto como hecho criminoso, tanto como eh, estrategia eh, publicitaria, política. esa es mi, mi lectura ahora que de, luego lo encuentren y diga bueno en realidad era un pro palestino etc. bueno eso también es una tradición ¿cuántas veces por ejemplo el, el que mató a, a, al Kennedy el, el, el, el, habían esperado que fuera a la Unión Soviética y volviera no los que organizaron eso no, fueran, no eran para nada tontos sí, claro. es decir, siempre y si el objetivo es, es responsabilizar criminalizar a alguien Tiene que tener todos esos detalles muy bien cuidados. No sería muy difícil que dijera, no, en realidad era un sionista que lo mató. Es imposible. <ríe> es, eh, prácticamente imposible. Eh, Jorge, bueno, te saludo a la eh, distancia. Perdón, perdón para, para, para sí. terminar. El, eh, eso que tanto lamentan de, de ejecuciones, que, que es una barbaridad, lo hacen todos los días en, en Palestina, en Gaza. Claro. Na, nadie llora por eso. <ríe> Entonces, eh, pero como esto, eh, repito, que digan que en este caso funcionista sería un, un, un casi un milagro, uh, o que descubran que el funcionista. Ahora, el, en, en, en Palestina y en Gaza, se, lo sabemos, que lo hacen porque ellos mismos lo reconocen, y todos los días, varios, y no pasa nada, porque bueno, la gente se ha acostumbrado, no es un efecto propagandístico. Mm. Eh, Jorge, eh, decirnos algo más, del de, de que más o menos qué actividades hacía, un poco para que la gente lo conozca más, teniendo en cuenta que esta información ha llegado en estas últimas horas de lo que ocurrió, que hay mucha gente que directamente no lo conoce, no sabía de esa actividad, pero contanos algo más para con, conocer su, sus actividades y cómo desarrollaba sus estrategias en este caso. Sí, yo creo que, uh, yo cuando llegué acá eh, siempre me sorprendía que en Estados Unidos eh, las radios tenían talk show, Eh, Limbo, de acuerdo, en esa época eh, y otros, que eran eh, de extrema de derecha y tenían eh, programas de radios muy, muy apasionados. Y yo lo identificaba mucho con el pastor el protestante, mm. que, da, que da su sermoneo de una forma muy apasionada e insiste sobre determinadas ideas muy simples. Entonces el, eh, y, y al mismo tiempo la prensa escrita es donde se refugiaba generalmente la izquierda. Eh, no es el caso tanto, por ejemplo, de, de América Latina. Bueno, la prensa escrita históricamente fue más de izquierda. O, no, la prensa, la gran prensa, perdón. La, la cultura escrita de libros, etcétera La radio estaba más balanceada. Eh, ya sabemos, Centenario no, no, no era lo mismo que Carve, o Radio Colonia no era lo mismo que, eh, no sé, El Espectador o Radio Oriental. Mm. Eh, estaba un poco más balanceada, pero los grandes, que recibían grandes eh, eh, eh, dinero por publicidad, eran... de derecha, pero el, la cultura del pastor eh, en la radio era muy fuerte, y creo que estos son herederos, pero con medios diferentes, ya no es simplemente la radio que también la radio ha revivido a través del streaming mm. en, en todo el mundo pero especialmente en Estados Unidos, y ha vuelto esa misma cultura y se ha reconvertido uh, pero ya no son gente mayor como era antes, ahora son eh, jóvenes y generalmente lo que decíamos en algunos artículos hace algunos años los incels, es decir eh, célibes involuntarios En el caso de Kirk, no era un incel, eh, estaba casado, eh, tiene dos hijos, etc. Eh, pero te comparte la característica de que son todos muy, muy jóvenes. Mm. Y en el este, Kirk no era tan mal preparado, digamos, no era un gran intelectual, pero bueno, estaba, tenía cierta información. Los incel, por ejemplo, si vemos en, en el caso argentino, eh, son terriblemente mal preparados, generalmente. Eh, pero es muy eh, simplista qué es lo que la nueva cultura consume. En este caso es una combinación de todo eso. Tenía ciertos argumentos, eh, mucha pasión, como la tradición del talk show eh, radial, uh, y combinado con el, el, la, la seducción en la cultura anglosajona, especialmente estadounidense, del, del arenga, del pastor protestante, especialmente evangélico. Sí. Eh... Uno miraba la imagen ayer porque bueno estaba siendo grabado todo esto de el momento en que le le, le dan eh, el tiro a, a, a Kirk, Jorge, y también habla de la realidad actual de Estados Unidos que a veces no, no llegamos a dimensionar desde acá. Él estaba hablando ante mucha gente en una universidad, ¿no? Sí, en, eh, de un estado ultra conservador. Eh, recordemos, eh, claro. Utah es eh, es el estado de los mormones, uh, pero además eh, ultra conservador. Supongo que algún mormón eh, no conservador deba existir, <risa> pero era eh, ultra conservador. Eh, pero eh, eh, todo eso eh, estaba pre previsto en, en un acto público donde hay muchas cámaras claro. eh, de que si justo eso sí va a ver y además es una imagen bastante eh, Horrible, ¿no? De ver todo sí, ese chorro de sangre saltando. Sí, sí. Eso tiene un, impa un impacto, un impacto eh, publicitario, propagandístico, mejor dicho, eh, de propaganda negra. Sí. Recuerdan ahí, propaganda negra, blanca y gris, esta es propaganda negra. Ah, eh, muy impactante que la gente, eh, eh, recordemos también, la cultura anglosajona es muy, eh, es muy eh, individual, no es tan visual como la católica, pero sí de los hechos individuales, no, no, no, no. no percibe, no entiende muy bien razones muy abstractas. Mm. Por eso eh, a veces se cuestan entender eh, teorías complicadas, el, el, el marxismo no la entienden nunca, y entonces mm. eh, lo, lo demoniza hasta cuando sus propios economistas eh, están repitiendo eh, las teorías de Karl Marx en algunos aspectos. Pero eh, básicamente eso es eh, muy cultural. Ahora, el tema de las armas eh, es otro tema que además Kirk decía, el mismo sí. decía, bueno... Que mueran algunos es parte de la de la, existencia de la segunda enmienda y está bien porque es el precio que tenemos que pagar. Se olvida decir que algunos son, aquí en Estados Unidos, 40.000 por año. Es decir, peor que en una guerra por año. Y 40, hay de, todos, eh, de todo tipo. Sí, sí, sin contar, por ejemplo, la gente que dueña de armas eh, eh, termina sorda muchos años antes que la, los que no, no tenemos armas. Hmm. Uh, y, y otros aspectos, incluso madres baleadas por niños de 3, 4 años, cierto, ese tipo de, de accidentes. todo está conectado pero bueno siempre dicen las armas no, eh, no se disparan eh, de solas no hay que culpar a las armas bueno es, un, es muy simplista y está y en cuanto a la, la segunda famosa segunda enmienda, que ya hace como 20 años escribimos sobre esto eso es una línea muy simple pero además es un poema no es no es una no tiene el, el rigor eh, mm. judicial o legal en el cuanto en cuanto a decir las cosas lo más definida posible habla primero habla de la gente o de people... La gente, ¿qué gente? En en, mil, uh, en 1790 y algo, que fuera segunda enmienda, 91, la primera, ¿no? Probablemente 92. En esa época, primero, de people, todos sabemos, no eran los negros, no eran los eh, indios, claro. no eran los, los amarillos o lo que sea. de people eran los blancos, eh, dueños, propietarios y, y hombres, primero. Se, eh, ya, segundo, la enmienda dice eh, que debe ser una milicia organizada, es decir no son individuos y luego claro. la, la, la Suprema Corte lo, lo ha en, interpretado como individuos por ahí ya está manipulado, no son individuos la, la, sí. la enmienda di, habla de milicia tercero, milicias eran los grupos pro-esclavistas eh, que, que, que tenían derecho a portar armas por algo es muy consistente y termino para no ser muy larga cuando dice eh, ARMS o eh, weep, no dice whip, pero dice ARMS o armas, eh, revólveres, etc. Recordemos que habían los flintlock de la época, no, no mataban a nadie a 100 metros de distancia, y había que recargarlo. Sí. Estamos eh, eh, usando una palabra que hoy en día puede ser incluso una bazuca pero bueno, la bazooka está prohibida, ¿por qué están prohibidas? Sí, pero las armas estas de, de semiautomáticas disparan a gran distancia, con una gran potencia decenas de tiros eh, son legales, porque son, incluso le llama el derecho de las armas, que cuando una cosa tiene derecho eh, bueno, es, esa es parte de la cultura que además Estados Unidos se funda de esa forma se funda primero, eh, sacándole las tierras a indígenas a fuerza de armas eh, expandiendo la esclavitud a fuerza de armas, porque no, eh, lo, los blancos eran minoría, y quitando las la, la tierras mexicanas a fuerza de armas es esa es parte de la fundación de, los, de, de Estados Unidos Eh, bueno, vayamos a otros aspectos de la realidad actual hoy veíamos temprano algunos titulares eh, que marcaban, que se preguntaban si Trump, el presidente de Estados Unidos está perdiendo credibilidad porque como que no logra incidir o digamos, marcar el rumbo de la situación en la franja de Gaza con este episodio de esta semana de Israel atacando nada menos que la capital de Qatar Jorge, y por el otro lado también que no logra eh, incidir sobre Rusia para llegar a un acuerdo con Ucrania y se mencionaba este episodio de los drones rusos que ingresaron a territorio de Polonia y bueno, que Polonia derribó o neutralizó como elementos de en realidad cuánto está o cuánto deja ser eh, Trump como, como líder de Estados Unidos a nivel internacional, ¿no? Bueno, mencionaste varios puntos, voy a empezar por el último, de los drones. Eh, lo, lo conecto con la explicación que daba de este tiroteo. Sí. Primero, a quién, primera pregunta radical que hicimos anteriormente, ¿a quién beneficia ese incidente? ¿A hmm. Rusia o, o a Ucrania? Primer punto. Hmm. Segundo punto, es tan fácil, tan fácil eh, enviar drones clonados rusos Desde supongamos desde Ucrania, que es el mayor beneficiado, es decir, un ataque a, a la OTAN significaría para Ucrania, bueno, que, que, que legalmente la OTAN podía entrar en guerra. Ha estado en guerra de todas formas, pero una forma proxy, una forma indirecta. Pero sería una forma de que entrara en guerra, que es la típica, el que va perdiendo o el que está en una situación incómoda e eh, eh, eh, insiste para que sus aliados, en este caso toda, casi toda Europa y, y Estados Unidos, entren de, decididamente en guerra. Entonces, clonar drones rusos o simplemente algunos capturados y enviarlos contra Polonia. ¿Cuál es el objetivo de, de Rusia de enviar drones a Polonia? Es, es militarmente, políticamente lo más ridículo que uno se puede imaginar. Ah, entonces, y además se parece mucho al Nord Stream 2, que Rusia bombardeó. Que, ¿Cómo va a bombardear a Rusia si justamente lo, lo necesitaba eso por, por razones económicas? Es decir, ¿a quién le, le sirve determinado hecho? Esa es la pregunta fundamental. Y acá la respuesta es clarísima. A Rusia no le sirve, porque ya está ganando. ¿Y para qué va va a provocar a, a Polonia, que es provocar la, a, la, a la OTAN legalmente? que Quiero decir, de una forma directa. Le sirve a, a Ucrania. Bueno, podemos seguir con, con eso, pero si, si eh, vamos a los otros puntos de tu pregunta, el, el, en resumen, Trump no ha fracasado, como todos los eh, presidentes eh, libertarios que, que hablan del éxito, del éxito. Sabemos cómo se va a fracasar en todos los puntos. En el caso, en el caso de, eh, bueno, los trabajos, eh, el, el mes pasado. Eh, echó a una de las eh, responsables de las estadísticas eh, laborales, etcétera, porque dijo que en realidad tenía ciertos intereses políticos y estaba presentando números falsos. Bueno, la, la, la echó. Eh, eh, y oh, este mes, la, la nueva administración que se encarga de eso eh, revisó los, eh, la creación de empleo de la, del, del mes pasado a la baja, no a la suba. Es decir que perdimos empleo, no ganamos. Y, y este mes, mejor dicho, a agosto, el mes pasado, se, se crearon solamente 22.000 puestos de trabajo, que para, para acá es poquísimo. Entonces, si vemos la, la tendencia es eh, bastante mala en creación de, de, de empleo. Ahora, ¿qué pasa con el, el, lo, otros hechos? Que hasta, hasta algunos republicanos se están dando cuenta de que la persecución eh, a los inmigrantes no solamente... Obviamente que es inmoral injusta, porque bueno, podemos decir, bueno, estamos a favor de la ley, pero no hay ninguna necesidad de estar humillando a la gente, de meter a los atar a los coreanos con, con cadenas, sí. justo del Hyundai o Hyundai, que, que supuestamente sí. habían llegado a Georgia a crear trabajos, porque Trump se lo pidió, sí. enviaron 500 encadenados. ¿Por qué encadenados? ¿Por qué esa humillación? Eh, ah, porque es la ley. No, no, no es la ley. Es El método lo deciden ustedes, es a su discreción. Mm -hmm. Lo mismo pasa con los eh, eh, inmigrantes ilegales eh, o, o indocumentados eh, eh, de América Latina, especialmente de Centroamérica. Um, el, eh, eso, obviamente, que todos sabemos, y sabíamos, que crea inflación. Primer punto, pero incluso podía ser a largo plazo esa creación de, de inflación. También... El concepto de que expulsando ilegales, como se hizo en los años 30, se expulsaron casi un, un, más de medio millón de, de estadounidenses con cara de mexicanos, eh, a sí. México, que eran ciudadanos. Ahora, expulsar eh, inmigrantes con la excusa de que son indocumentados para dárselos a los ciudadanos y así crear en, empleo, tiene el efecto contrario, clarísimamente. Tanto los granjeros, tanto los agricultores, tanto los, eh, las empresas de construcción, lo han dicho mil veces, se, señores, ya hemos contratado estadounidenses, y a los dos días se van. No soportan el ritmo, ni en la agricultura, ni en la construcción. Y, y lo, aquellos que vienen de Centroamérica, o ya de México casi no vienen, pero desde el año 2009 estamos perdiendo mexicanos, pero especialmente de Centroamérica, algunos de, de América del Sur, Esos vienen autoseleccionados, es decir, si vienen no, no es por, si caminan 2,000 dos, dos mil millas no es porque son vagos y haraganes y vienen a vivir del Estado, eh, como siempre dicen, no, uh -huh. son trabajadores realmente que se la están jugando yo conozco muchos de que no solamente eh, eh, trabajan como animales, acá hasta hasta afiebrados trabajan y trabajan como máquinas. Por, por una razón de injusticia social, pero ya eso sería otro tema. Pero, siendo sí. específicamente a este punto, sí. no solamente que son altamente productivos, no solamente que cobran un salario muy bajo, uh, sino que además crean trabajo. Primero, pagan impuestos. Segundo, los impuestos que pagan Social Security no van no van a volver a ellos, sino que quedan como más o menos unos 100 billones de dólares retenidos por el Social Security y se los redistribuyen a aquellos que están tomando cerveza y mirando el fútbol. Sí. Segundo, La, eh, no solamente producen y trabajan, consumen. O sea, el, uh -huh. Esto lo hemos explicado varias veces, el, el consumo eh, de esos trabajadores ilegales es importante justamente es en eh, elementos básicos como alimentación, vivienda o alquiler, etc. Cuando se van, aquellos que están tan contentos de que eh, echan a los ilegales, que son eh, eh, violadores, etc., cuando es justamente lo contrario, eh, empiezan a sentir, oh, nos quedamos sin trabajadores, pero además nos estamos quedando sin clientes. Sí. No, no lo reconocen, pero lo sienten. Entonces, por todo lado que se mire es una política absurda, pero claro, es muy eh, sexy políticamente. Porque para una derecha como la, en Europa, como Estados Unidos, criminalizar al más débil es lo más fácil que hay. Es la solución política más fácil que hay. Pero tarde o temprano le empieza a doler en el bolsillo y se dan cuenta que toda esa política de la crueldad es simplemente psicoanálisis y del más barato. pero en, en, en sus objetivos reales está produciendo un efecto contrario. Y así podemos seguir con todas las demás eh, promesas de Trump, que, que, que ha fracasado en todas, pero como la política en gran medida es religión, y especialmente una religión, en la que sabe la religión protestante estadounidense, sabe más o menos cómo atraer eh, votantes, bueno, algunos no van a cambiar, pero sí que hay un margen que estoy seguro que en el año que viene eh, va a haber una fuerte reversión, como ocurrió en Buenos Aires las elecciones de Buenos Aires el domingo pasado. Eh, algo similar, eh, pero eso casi predice, Sí, ¿no? Sí. Pero volviendo, es muy importante estos elementos que planteabas de lo de lo interno, lo que, a lo que te preguntábamos, de cómo valorar la la actitud de, de Trump, eh, eh, mencionabas ya lo que está pasando con lo de Ucrania, pero con Israel, donde eh, el mundo sigue contemplando cómo Israel Hace lo que quiere, incluso ahora este ataque en la capital de Qatar, que es un actor importante en los procesos de negociaciones, que Donald Trump dijo que bueno que no sabía, después se dijo que el ejército estadounidense le había avisado de la operación. ¿Cómo queda Trump ante estos hechos? ¿Cómo hacer esa lectura de lo que pasó esta semana? y, y La solución es distraer como con un tiroteo como este, como que ocurrió eh, eh, contra Kirk. Eso es una solución, es eh, a crear ruido y, bueno, la gente más o menos se va a distraer sobre eso o, o se va a aturdir de, de, de sobreinformación. Pero recordemos eh, el caso de que mencionas de Qatar eh, e Israel. Hay una profundísima. hipocresía de Netanyahu. No, no solamente que es un criminal, pero sino en este caso específico es hipócrita. Recordemos que eso se, está probado y él mismo lo reconoció en el 2018, pero ya lo había reconocido antes con, la, con el apoyo a, Ham, a, a Hamas, mm -hmm. eh, pero en el 2018 y después, los misma gente, su propia gente, reconoce que gran parte del dinero que financió a Hamas eh, eh, procedió de Qatar. Y ahora él, él bombardea a Qatar porque dice que había un, un elemento de Hamas negociando, que además supuestamente iba a negociar un, un acuerdo o algo así, es decir, ¿por qué justamente bombardear como ocurrió, recuerdan, cuando se atacó Irán? Qué casualidad, estaban eh, los iraníes negociando eh, acuerdos, etcétera. Eh, qué casualidad que siempre ocurre lo mismo mm. es, es sistemático hay un patrón clarísimo en ese, en, en ese aspecto y la diferencia en este caso de todos los bombardeos que hace Israel cuando se le, se le canta y dónde y cómo se le canta sí. y todos los crímenes y todo, eh, eh, la única diferencia es que Qatar era un aliado y todavía sigue siendo un aliado de, de Estados Unidos como Arabia Saudita en Medio Oriente, esa es la gran diferencia entonces claro, Trump sale a decir que no está de acuerdo, decía oh, disculpe vecino, no estoy de acuerdo me está bombardeando al otro vecino no, no estoy de acuerdo, pero bueno no, no se preocupe que nadie lo va a castigar ni le vamos a retirar ningún dinero Seguimos en comunicación directa con Estados Unidos, charlando con el profesor y analista uruguayo Jorge MacFood. Jorge, gracias por estos minutos y queríamos consultarte también por esta noticia de los últimos días, que tiene que ver con este despliegue militar que ha hecho Estados Unidos en el Caribe, en este momento de tensiones sumamente altas con Venezuela. ¿Qué lectura haces de todo esto que está pasando? Es eh, más eh, más del circo, pero además un circo eh, profundamente criminal, criminoso, ya sabemos, eh, eh, matar a 11 personas sin saber exactamente quiénes eran, y aún sabiendo que quiénes eran, eh, mm. no llevarlas ante la justicia, eso es un acto criminal. ¿Cómo se justifica eso? Bueno, es un acto, eh, es un acto de guerra, entonces con, con esa excusa podemos matar a cualquiera. Ah, eh, pero además no tiene ninguna lógica, si, si vemos la lancha eh, con 11 personas, de que Trump decía que estaba llena de droga, etcétera eh, es, Eso sería una ultra minúscula eh, proporción de droga primer punto. Pero además sabemos, y lo sabe la DEA y muchos otros, de que la droga no pasa por Venezuela. Que, y, y hasta mis estudiantes me han dicho, que, pero claro, qué casualidad que Venezuela es la mayor reserva de petróleo del, del, del mundo. Hasta sí. ellos se dan cuenta. Eh, entonces, eso es el, es el primer objetivo, siempre hay un objetivo y luego una excusa, pero eh, pensemos además, el, lo más obvio, el, en, en Estados Unidos, eh, quienes manejan, quienes distribuyen la droga, no son eh, latinoamericanos, son estadounidenses, primero, y ya lo hemos dicho escrito sobre esto, pero la, la, cuando se cruza la droga, que son... toneladas por año, cruzan no solamente la frontera, sino de otras llegan a puertos, y, y ha sido así desde hace muchas décadas, y la CIA ha protegido todo eso, ya sabemos todo eso pero cuando cruza toda esa cantidad de droga, no, no, se, no se distribuye por, por, por precipitación pluvial, ni el, el, el, el, eh, o, o por ejemplo por evaporación, bueno, se distribuye por, por precipitación eh, pluvial y luego el dinero, ¿qué pasa con el dinero? se sube por, por evaporación a los bancos Porque yo he hecho el cálculo rápidamente eh, que, para, que para enviar ese dinero supuestamente a los productores y a los narcotraficantes, supuestamente latinoamericanos, todos, que no es así, eh, eh, necesitarían más o menos eh, eh, 5 mil camiones blindados por, eh, por año cruzando la frontera eh, y como 50, algo así, 50 mil lanchas eh, como esas que, que tiró, que bombardearon, llenas de dólares. Eso sí si fuera cash, es decir, efectivo. Sí. Ahora, como sabemos que sabemos que, que la mayoría no es efectivo, porque es casi imposible, porque incluso en dólares eh, ocuparía más espacio que la misma droga. Sí. Es decir, la droga eh, ocupa menos espacio que, que el dólar papel. Entonces, el, el efectivo eh, no es efectivo, es, se lavan los bancos. Es más, más obvio, imposible. Entonces, ¿quién lava todo ese, ese dinero que llega... entre 500 y 600 billones o mil millones en español, mil millones de dólares, se, es decir la economía de, va, de varios países eh, chicos, o yo ponía como ejemplo combinado Irán y Chile, todo junto, esa economía es lo que eh, se, se, es el negocio de la droga aquí en Estados Unidos por año entonces eh, todo ese dinero se lava en bancos y nadie absolutamente nadie habla de eso y todos sabemos que Marco Rubio y, y todos su mafia de Miami, siempre históricamente, de hecho yo he escrito un libro sobre eso pero históricamente eh, han estado financiándose con la droga, eh, especialmente de Colombia y de otras partes de América Latina en este momento, el fentanillo o fentanilo o fentanillo, que en gran medida eh, viene ilegalmente de, de, de China, pasa por México eh, no por Venezuela eh, que es una ironía, recuerden la guerra del opio, los británicos eh, destruyeron Sí. Eh, la potencia china a través de la droga y ahora eh, se da la, la paradoja la, la situación inversa pero de todas formas en cualquier caso el, el, el, el, el cartel de los soles eh, eh, no existe existió en los años 90 porque la CIA lo creó lo creó para pasar eh, drogas y hay varios varios documentos sobre eso eh, y, eh, y varias acusaciones además que el gobierno por ejemplo en California eh, prometió de que iba a haber una investigación y Eh, eh, nombró a gente de la CIA para que hiciera la investigación y muchos estadounidenses dijeron pero esto es una, es una broma ¿cómo, cómo el, el, los, los responsables, los acusados van a hacer la investigación? pero eh, eh, hubo de, luego otras investigaciones indirectas, sí entonces hubo un cartel de los soles y distintos nombres, pero eso fue creado por la CIA y, y dejó de existir cuando se descubrió y pasó a ser Eh, llenaron de droga a Estados Unidos, como lo hicieron en los años 50 con el MK Ultra también de LSD, lo llenaron a Estados Unidos, fueron, fue la CIA y eso estaba documentado eh, entonces todos son excusas y siempre eh, eh, eh, eh, criminalizando al otro primero porque es el otro y es fácil para el ciudadano común bastante ignorante decir ah, los otros son los malos nosotros somos mal". buenos eso es típico pero desde el punto de vista estratégico de los que sí saben de qué se trata es una cortina de humo para ir por los recursos que realmente o por lo, el objetivo que realmente eh, nos interesa ya lo vimos en Irak lo vimos en, en 500 partes de, de distintas maneras siempre hay una narrativa que lo justifica así como Hernán Cortés justificaba sus matanzas por el nombre de Dios bueno, luego fueron más recientemente en nombre de la libertad, la democracia y los derechos humanos nadie nadie dice vamos a invadir para robar primero le sale una excusa una muy buena excusa eh, o la defensa propia, como nadie está diciendo que, que Venezuela puede atacar a Estados Unidos, como decían que en Nicaragua iba a atacar a Estados Unidos que era imposible, entonces inventaron los contras, etcétera, pero como en este momento el, la opción militar de Venezuela es, es nula mm. entonces hay que inventar el, la historia de las drogas que es, es muy fácil de, de inventar como historia y además eh, con hechos altamente criminales como fue el hundimiento, eso, la matanza de esas 11 personas, esa es mi lectura a mí me parece que no, no hay nada nuevo en eso sí. y, y, y es bastante clara pero funciona políticamente porque La propaganda política su, eh, no es que subestime, sabe que, la, que una gran cantidad de la población eh, la, va a comprar fácilmente lo que desea creer. Sí, incluso desde Venezuela se ha puesto en duda si realmente ocurrió eso, ¿no? Porque hubo algunas lecturas eh, de que habría sido un manejo, una manipulación del video, que es, es raro que no se hayan mostrado después eh, pruebas de o los restos de esa lancha o algunos datos más, ¿no? Claro, bueno y eh, eh, eh, también eh, todavía no sabemos quiénes eran. Mm. Pues por, por lo menos si ellos tenían información, si es que su sabían quiénes eran, por lo menos podían haber publicado la lista de nombres. No sabemos quiénes sí, eran. Sí. Hay una investigación de, de creo que del New York Times que, que dice que en realidad la lancha no se aproximaba a Estados Unidos, que mm. eh, por diferentes datos estaba huyendo eh, de, de una posible detención, que eso es algo muy común en, en el Caribe. Eh, no sé si es muy común, pero no es la primera vez. Estaba huyendo de, de quien los iba a detener y finalmente los bombardearon. Ese es fue. otro acto propagandístico de alto nivel, alto nivel criminal y, y propagandístico. Claro. Bueno, eh, Jorge, estando en comunicación contigo el 11 de septiembre, donde la radio, por supuesto, ahora en un rato va a estar recordando los hechos de Chile, ¿no?, de 1973, donde, por supuesto, Estados Unidos tuvo mucho que ver, pero también... Está el 11 de septiembre de 2001, del cual se están cumpliendo 24 años, el derribo de las torres, en fin, todo aquello que aún queda eh, algunas cosas importantes por, por an analizarse, por conocerse. Pero, ¿qué pasa hoy con ese aniversario en Estados Unidos? ¿En qué medida se recuerda o se maneja ese tema? Eh, siempre, siempre hubo... Eh... conmemoraciones de, de los presidentes, de flores, la, sí. la, la, la televisión, las radios, etcétera. Yo, yo me, a, lo veo que cada vez un poco menos, es como que se va apagando un poco, no por la distancia del tiempo, tal vez, no, no, no sabría decirte exactamente por qué, pero está cada vez más eh, cuestionado. Uh -huh. eh, yo creo que el, el factor común ahí es la CIA, la CIA fue, fue eh, directamente responsable del, del 11 de septiembre chileno, Uh, y podríamos ir a todos los detalles, desde el asesinato de Schneider y, y, y muchos sí. otros, otros detalles. Pero eh, en el caso del, del 11 de septiembre de acá, si no fue directamente responsable, fue copartícipe. Hmm. Uh, eh, porque otra vez, eh, saben hasta la marca de vino que tomamos, pero no, no, no sabían que habían un puñado de estudiantes eh, listos para derribar las dos torres En, en Nueva York y el, el supuestamente el Pentágono, que todos saben que ni siquiera se encontraron los restos de los aviones pero no sabían eso, y de hecho hay algunos um, um, datos que dicen que en realidad sí informaron pero justo unas horas antes, vaya casualidad mm. es, es decir, como, es, es como el ataque de Hamas de en, en octubre del 2023, qué raro que la super agencia sí. secreta que lo saben todo, lo manejan todo y lo manipulan todo, qué casualidad que no saben nada y encima dejan actuar varias horas Eso, eso no lo cree nadie bueno, lo cree, sí, lo cree mucha gente sí. pero por lo menos yo, nosotros no lo creemos, claro. eso es el factor común, y, y acá se está apagando un poco esa uh, pasión de que fuimos atacados, porque esa es otra larga tradición, probablemente porque muchos, incluso hasta de la derecha el, el, eh, eh, Tucker Carlson, por ejemplo lo, lo, que era de la Fox News en la época, sí. y después lo ha dicho clara, claramente eh Que, que para él fue el Mossad, por Mossad, no vamos a entrar en los detalles acá porque no, te, no nos quedaría el tiempo, uh -huh. pero es, es parte de, de esa derecha que se está separando de la otra derecha eh, tradicional que eh, justificaba todo y en este caso creo que está más cerca de, de la crítica de la izquierda. Eh, hay un fenómeno muy interesante ahí, pero muchas eh, figuras Que en cierto momento fueron eh, importantes en la derecha, en, en Estados Unidos lo están eh, cuestionando. Sí. Que eso en realidad, eh, todos saben la historia del que se llama teoría conspirativa de los eh, los estudiantes de arte israelíes. Hay fotografías, etcétera, que estuvieron trabajando en las torres ahí eh, libremente, sí. con pase libre, eh, eh, meses antes. Eh, entonces, eh, luego la gente, eh, algunos eh, artículos dicen: bueno, es una teoría conspirativa. Bueno, pero expliquen qué estaban haciendo, claro, por lo menos. Claro. Eh, estudiantes de arte, qué estaban haciendo ahí. Y además de, luego, prácticamente filmaron y desaparecieron. Porque acá hay, porque hay una eh, ley israelí, eh, creo que es del año 53, uh, lo, eh, si, hay, si un israelí es, eh, comete, un por ejemplo, como ha ocurrido recientemente, un, eh, una violación o intenta eh, cometer un acto de pedofilia, um, eh, es, va a, a israelí, es protegido, no puede ser, excepto algunos casos bajo discreción, podría ser repatriado pero o retornado para ser juzgado. pero son realmente protegidos hasta por claro, ley claro. bien, eh, Jorge, tenemos que ir redondeando, Queríamos mencionarte en el final que hay uruguayos escuchándote en Estados Unidos que también nos dicen que te consultemos eh, para cerrar, o, o te lo mencionemos esto de la expectativa por lo que pueda pasar en noviembre dentro de la interna política estadounidense y del Partido Demócrata con las elecciones para la alcaldía de Nueva York, con Zoran Mamdani, ¿no? este joven socialista, se define musulmán, de 33 años, que ganó las primarias y lo que pueda pasar en, en noviembre, si es que habilita a generar algún tipo de expectativas en la interna de los demócratas. Bueno, su eh, está por lejos eh, ganando por doble dígito. más de doble dígito, creo que anda por la diferencia entre él y el segundo, es, anda por los 20% de diferencia, mm. pero lo están bombardeando obviamente dentro del Partido eh, Demócrata, así como bombardearon a Chilstein a del Partido Verde el, lo están bombardeando es, de muchas formas, con propaganda, pero también abriendo otros frentes, por ejemplo, distintos candidatos que habían perdido, mm. eh, Cuomo y, y otros, eh, aparecen como candidatos independientes, están sacando varios, algunos porcentajes, 6, 10, 15%, Ah, y por ahí intentas intentan eh, evitar que sea el, el candidato. Eh, se, se, se ha repetido desde el punto de vista propagandístico de que él estaba eh, eh, era muy crítico de la policía, eh, de la violencia policial, etcétera sí. y, eh, y, y, y se ha insistido en ese punto, pero el jefe de policía de Nueva York se reunió con Mandami y, y habló bien de Mandami. Entonces, eh, por ahí les destrozó un poco la, sí. la, la posibilidad de demonizarlo aún más. aparte de que es, es musulmán pero claro, Nueva York es, es una realidad bastante distinta al resto del país Claro. Eh, es, un, es muy diversa y además está en una situación económica eh, por, un, por un proceso económico natural es carísimo cuando el sur es, es todavía más barato sí. eh, en, entonces el, generalmente los, está lleno de trabajadores de servicios como después de la, la guerra civil, ¿no? los que nos tenían los desheredados iban a hacer trabajo de servicio por, por propina. Entonces hay una eh, insatisfacción económica eh, mayor en, en Nueva York que en el resto de, del país. Y los alquileres, ustedes saben, eh, son 4.000, 5.000 dólares por un apartamentito minúsculo. Huh. Entonces tra eh, trabajan como animales para, para pagar lo, lo básico. Eh, y y, y Nueva no, York necesita una gran inversión, eh, que además son estados que, como California que aportan al, al al estado federal mucho más que los estados conservadores del sur bien. es decir esos estados que son criticados como en parte los conservadores dicen decadente porque claro los subte por ejemplo está sucio etcétera ah, pero ellos eh, desangran eh, desangran eh, dinero para eh, subvencionar otros estados bien eh, prácticamente por ejemplo en, en Florida aquí no hay no hay eh, impuestos estatales ah, eh, pero eh, En el caso de California, por ejemplo, que, es, eh, que está muy mal representada en cuanto a número por, por una herencia de la esclavitud, eso ya lo explicamos, eh, a pesar de eso que tienen muy baja representación con estado súper gigante en términos de población, eh, aportan... muchísimo más dinero al, al gobierno federal que luego repito pues, va a subsidiar a esos estados conservadores que aportan poquísimo, muy bien. Eh, veo, a través de la propaganda se dice o oh, están decadentes y acá vengan los vienen los negocios a invertir a los estados del sur claro no no pagan mucho impuesto, es eh, más barato por una razón histórica aunque todo está se está encareciendo por la migración interna etcétera entonces mandami eh, está eh, es, eh, es el candidato no solamente de, de la diversidad sino creo además Es, es el inicio de lo que insistimos varios años atrás, de que luego de esta ola eh, de derecha viene una, una profunda, eh, o no profunda, pero bastante más radical, reacción hacia una izquierda. Puede ser una izquierda tipo Franklin Delano Roosevelt, que también era considerado comunista en su época, eh, por, por crear el seguro de salud y muchos servicios sociales que todavía existen, aunque están bajo ataque de la política neoliberal. Entonces Mandami eh, creo que podría ser el inicio. Él no puede ser presidente porque no, no nació acá. Eh, el, el, el, el presidente de Ecuador Novoa nació en Miami, el norteamericano y el presidente de, de Ecuador. Pero claro, Ecuador es un Es, es una república bananera cuando gobierna la derecha. Ah, pero Mandami no puede ser presidente. Pero bien. ser eh, alcalde de uno de los estados más poderosos de, de, del país puede tener un fuerte impacto en las eh, futuras elecciones. Muy bien, Jorge, lo seguiremos analizando todo eso. Eh, te, estamos pasados de tiempo. Eh, te agradecemos, como siempre, este contacto y seguimos en cualquier momento. Claro que sí, eh, Marcelo y Hernán, eh, siempre es un gusto. Un abrazo, hasta chau, la chau. próxima. Cao, bel. Orang